¿Qué tal? Buenos días, gente de la radio t i n c u n a c u y su gran audiencia. Un saludo afectuoso para todos. Soy Nelson Fernández,、eh, miembro de Metram, Movimiento Ecológico y Trabajo Ambiental en José Cepaz. Bueno, aprovecho pequeño, estos pequeños minutos para hacer circular una invitación、eh, que vamos a realizar una jornada que articula Metram para el día 30 del 9 de diciembre. En la posta, allí en el arroyo Pinazo y calle French,、eh, a donde para nosotros ya es de hecho prácticamente una reserva histórica y natural, pero bueno, falta la parte legal, digamos, ¿no es cierto? Que quede asentada, pero bueno, eso es otra cuestión.、Eh, estamos realizando la tercera jornada de limpieza manual, porque no sé si ustedes sabrán que cuando llueve hay inundación. Crece el arroyo y se llena de basura. Entonces, bueno, queremos encontrar lo lindo para sentirnos bien, a los ojos, al alma, y eso no, nos ayuda a retroalimentarnos. ¿sí? Así que, bueno, esta ya es la tercera jornada.、Eh, vamos a arrancar、eh, a las 9 y 30 de la mañana. Vamos a contar con un baño químico, con un móvil sanitario. Eh, con un recorrido de un móvil de seguridad que va a estar por allí、eh, recorriendo para que estemos más tranquilos.、Eh, contamos con muchas organizaciones y mucha gente vecina,、eh, gente particular que también se suma, porque es sensible al cuidado ambiental y porque a todos nos atraviesa. Eh, entonces eh, se van sumando cada vez más manos.、Eh, bueno, y si me permiten, quiero pasar también. Pequeñas sugerencias, cosas que, te, que tenemos que tener en cuenta para una óptima jornada.、Eh, por ejemplo, ¿qué tenemos que llevar? Ropa cómoda, zapatos cerrados y seguros, g u a n t e f u e r t e para poder levantar los residuos.、Eh, y también vamos a algo si quieren llevar para hidratarse, frutas. Vamos a hacer un pequeño desayuno antes de comenzar. Nos va a llevar unos 15 minutos más o menos. Eh, tomar algo calentito, un mate cocido con algo sólido, porque después empezamos la tarea. Y estamos saliendo más o menos、eh, a las 9, sale un micro de José Sepaz de la plaza Manuel Belgrano. A las 9 en punto.、Eh, el viaje es corto, así que no hay problema.、Eh, para los que quieran sumarse, creo que algún asiento ya habrá quedado todavía disponible.、Eh, y si no nos encontramos allí, en la posta, que está. Para los que no lo conocen, está Ruta 8 y French a 5 o 6 cuadras. Ahí ya se chocan con el arroyo. Para que tengan mejor ubicación en la entrada del viso que la Ruta 26, el que va de José Sepas hacia Pilar, a la izquierda. Ahí ya comienza la calle French y ahí son 5 cuadras. Con el 176 se bajan en Ruta 26, Ruta 8 y van hacia la izquierda.、Eh, los que vienen de José Sepas. Este, no sé si me. Bueno, son muchas las organizaciones que están articulando y estamos、eh, interviniendo en esta jornada también. Así que nos gustaría que ustedes también sean partícipes.、Eh, sería una gran, una gran alegría para todos, ¿no? Que toda la comunidad en su conjunto esté articulando. Bueno, un abrazo enorme.